Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en sintonía en esta mañana. Eh, hoy, domingo 4 de abril, estamos estamos eh, dando comienzo ya a nuestro culto de celebración y queremos desearle muchas bendiciones. Queremos que usted esté con nosotros en esta mañana. Queremos que usted participe con nosotros eh, en esta bendición que vamos a tener hoy día. Pero vamos a la presencia del Señor para que Él sea quien dirija todo lo que vamos a hacer. Acompáñeme usted donde quiera que esté. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia. Feliz Señor porque tenemos vida en esta mañana, porque podemos mover nuestros brazos juntos. Ver con nuestros ojos las bendiciones que usted ha creado, Señor, y recibir todas las bendiciones de parte suya. En esta mañana, Señor, nos hemos reunido para alabar su nombre, para bendecirle. Y queremos que usted también nos dé la bendición a todos, Señor, los que van a estar a través de la radio, a través de la televisión, a través de Internet, y los que van a estar en el templo disfrutando de las bendiciones suyas. Bendiga, Dios mío, al Grupo Renuevo, Señor. Que sus voces lleguen a su presencia. Bendiga Dios mío a nuestro Pastor quien estará predicando en esta mañana. Y todos seamos bendecidos. Con esa, Señor, seguridad que usted estará con nosotros dirigiendo a los camarógrafos, a los que están en audio, los que están en locución, los que están en entrevista. Y todo este grupo de RCN, Señor, usted nos estará dirigiendo. Con esa seguridad que usted está con nosotros nos levantamos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, y de esta forma ya con mucha alegría le decimos bienvenido a nuestro culto de celebración. No me encuentro solo yo en esta mañana, está mi hermana Caterin Marín en el templo con las entrevistas y los comentarios. Vamos con ella. Dios le bendiga, hermana Caterin. Dios le bendiga hermano César, saludar a todos nuestros hermanos también que están a través de la sintonía, de la radio, de la televisión, en, en los diferentes las diferentes plataformas que están habilitadas para esta transmisión. Queremos contarles que el culto acá ya ha iniciado, nuestro hermano Celestino Arias está en la coordinación de este culto y en este momento dirigiendo también un momento de oración ante la presencia del Señor para que ya estemos iniciando eh, lo que van a ser estos momentos especiales dentro del culto de celebración. Y esperamos una bendición grande a través de la palabra de Dios, hermana Katherine, a través de las alabanzas del Grupo Renuevo, que sin duda alguna Dios estará con nosotros desde el comienzo hasta el final. Así es, con un hermoso número de hermanos también que han llegado hasta este lugar, nos alegramos por aquello, nos gozamos de poder ver a todos nuestros hermanos y compartir desde este momento también las alabanzas acá en el Centro Familiar Renuevo. que ese aplauso para el señor maravilloso es nuestro Dios glorioso es el señor un saludo cordial a nuestros hermanos que nos, se nos unen cierto a través de teleheridad y por supuesto a través de emisoras de Maús sean todos bienvenidos cierto a la casa del señor o a través de las transmisiones y por supuesto usted que está presente en este lugar sea bienvenido y bienvenida a la casa del señor que el señor las bendiga grandemente sientes un momento vamos a leer un trozo de la palabra del señor y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 alabando al Señor maravilloso es nuestro Dios Le da la bienvenida al Espíritu Gloria, Santo Dios. en esta mañana Él es bienvenido a nuestra vida En nuestro hogar venir. Con fuerza, se aplauso para el Señor. Con fuerza, de lo con fuerza, de lo con fuerza, es para él. Es para el Señor. A él es quien rendimos culto, a él es quien rendimos adoración. A él es, al Señor es el que cantamos en esta mañana. Tú me así en tu momento Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios desde la vida, mientras en el templo hay una bendición tremenda a través de la alabanza del Grupo Renuevo junto a toda la congregación. Tengo en mis manos el tema de esta mañana, la contradicción de Coré. Ese es el tema y queda en Judas capítulo 1, versículo 11 de la serie Guerra Espiritual. La contradicción de Coel señor va a hablar a nuestra vida en esta mañana, así que mi hermana catine, qué nos cuenta desde el templo. En el templo hermano César Nuestros hermanos están muy atentos Recibiendo eh, palabras de quien está coordinando En esta mañana Nuestro hermano Celestino Arias Quien está también entregando en este momento La información eh, de la semana Correspondiente a todos los trabajos Que se van a estar realizando en el ministerio Así que esperamos que todos nuestros hermanos También puedan eh, ahí agendar Estas fechas importantes Y participar de todos los cultos Y de todas las actividades Que se van a estar desarrollando en eh, acá en el templo durante esta semana eh a nuestros hermanos también que estamos transmitiendo en vivo y en directo este culto de celebración y nosotros esperamos que ustedes ya estén siendo bendecidos en lo que es esta primera parte de alabanzas, de estos momentos especiales donde hemos estado viviendo y que sin duda eh, la presencia de Dios y el Espíritu de Dios ha estado fluyendo ya en este lugar y por supuesto a nuestros hermanos también necesitamos que ellos puedan estar compartiendo junto a nosotros hermanos César. Así es mi hermana Katy, quiero eh, decirle que se ha cambiado el título del mensaje, la revelación de Coréa. Ese es el título del mensaje, La revelación de Coré, que de la misma cita Judas capítulo 1 versículo 11 de la serie Guerra espiritual de hermana Catherine. Bueno. Así es, hermano César Y eh, ahora sí podemos comentar A, a nuestros ver. hermanos también lo que es la información Para eh, la semana, recordar este martes 3 de abril, la escuela bíblica Si sí lo es, a partir de las 20 horas Nuestros hermanos se reúnen acá Para escuchar y para poder aprender De la palabra del Señor El día miércoles 4 de abril Hay oración acá de 6 a 7 En el templo, donde nuestros hermanos Se reúnen a orar y buscar De la palabra del Señor Y por supuesto, también eh, también eh, la visita del pastor al templo Betesda en Santa Raquel a las 20 horas hermano César mientras que nosotros acá en el templo continuamos con este momento de oración dirigido por nuestro hermano eh, Celestino quien está coordinando también este culto y en estos momentos especiales donde todos nos reunimos ante la presencia del Señor para pedir esa bendición que Dios solamente puede entregar a nuestras vidas hoy especialmente también a través de esta palabra hermano César que todos estamos esperando en este lugar Imaginamos, trae un alma que está oyendo tu palabra Padre, te rogamos que puedas fortalecerle Que puedas renovar su fuerza Que puedas animarle Que puedas confortarle, Señor, en esta mañana Que puedas llenarle a través de tu Espíritu Santo Renovarle su fuerza, Señor Dale la sabiduría, la gracia que él necesita Señor, esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría Señor, esa operación de milagro en su vida, Padre Maravilloso pueda glorificarse este en esta mañana huevo su mano y extienda su brazo, Fortalece, Señor. Anímale, Padre. Renuévale su fuerza, Cristo maravilloso, y glorifícate en una forma especial a través de su vida. Padre, esa corriente de huevo viva fluya en su ser, Señor. Corren esos ríos de huevo viva. Padre maravilloso, te agradecemos por él. Te damos gracias y te honramos, Señor. Y te agradecemos y te rogamos una bendición especial para él. Nos unimos como pueblo, nos unimos como iglesia, nos ponemos de acuerdo, nos concertamos para que usted lo use, Señor, para su gloria para que usted lo fortalezca, para que usted renueve su fuerza, Señor, y para que usted le dé mayor bendición aún, mayor sabiduría. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Te honramos y te alabamos y te agradecemos en esta mañana. Gracias, Padre. Creemos que se provocarán milagros maravillosos mientras tu palabra es predicada milagros sorprendente Señor lo veremos con nuestros ojos milagros Señor, el milagro más maravilloso la salvación de las almas Padre y también milagros de sanidades serán Dios mío hechas milagros portentosos, milagros maravillosos gracias Padre que lo veremos con nuestros ojos, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu amor gracias Padre por bendecir a tu Hijo en el nombre de Jesús Amén y Amén maravilloso es el Señor, vamos a seguir junto al Grupo Renuevo alabando a dios bendiciendo al señor gracias señor por este este maravilloso momento así que se pone sobre su pie y vamos a alabar lavar junto a un grupo nuevo al señor hay libertad para alabar al señor para bendecir su nombre hagámoslo con alegría de sangró tus manos al cielo si esperas al Señor gracias Señor te damos en esta hora porque tú eres grande y maravilloso Señor tú eres digno de toda alabanza de toda adoración Jesús tú resucitaste al tercer día y ahora vives Señor para siempre en el nombre de Jesús venciste la muerte Señor venciste la muerte Aleluya Tú eres tú te ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Si puedes saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tíendale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este culto hoy, de esta hermosa reunión. Qué bueno es poder verle, qué bueno es poder tenerles acá. Dios les bendiga grandemente, añada bendición a su vida en una forma especial. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos hoy a la casa del Señor. Esperamos que ya estén siendo bendecidos y que lo que viene, que sin duda es importantísimo, la palabra. Gloria a nuestro Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de televida Nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, ya está en el estar pronto, viene la palabra del Señor, que en esta mañana el título es la rebelión de Corea. Y se encuentra en Judas, capítulo 1, versículo 11. La rebelión de Coré. Sin duda alguna trae la bendición a nuestra vida. Mi hermana Caterin Marina está en el templo. Cuéntenos, hermana Caterin. Así es, hermanos, esta acá en el templo, ya nuestro pastor está en el altar y prontamente estaremos escuchando ese hermoso mensaje que como usted bien decía, lleva eh, por nombre de la rebelión de Corea, así que esperamos que Dios pueda bendecir nuestras vidas a través de este mensaje y esperamos también que a través de la sintonía nuestros hermanos que están eh, a través de la televisión o de la radio puedan estar muy atentos a todo lo que va a estar ocurriendo en este lugar y puedan ellos recibir esa bendición de la presencia de del Señor también, así como la hemos estado viviendo hasta este momento. Así es, a través de la alabanza, ha sido una bendición tremenda. Quiero, mi hermana, repetir eh, de, eh, los avisos desde el jueves usted los tenía hasta el miércoles, jueves 5, culto de gloria a las 20 horas. Eh, sábado 7, culto de gracia a las 19 horas. Y llegamos al domingo 8, cultos de celebración a las 10 de la mañana. ¿Qué le parece, hermana? Gracias. Una semana de bastante trabajo, hermano César, así que esperamos que nuestros hermanos puedan estar muy atentos y agendando todos los cultos para poder participar y ser bendecidos. Y acá en el templo continúa la alabanza y nosotros esperamos de poder compartir también junto a nuestros hermanos todo lo que está ocurriendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Amén. Te doy gloria, gloria, cantaban nuestros hermanos junto a toda la congregación y, y realmente toda la gloria es para nuestro Dios. Qué lindo es cuando glorificamos al Señor de corazón. Mi hermana Catherine está en el templo así es, y acá había un hermoso ambiente, un gran ánimo para ya iniciar y poder escuchar prontamente lo que va a ser el mensaje de nuestro Dios a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montes y nos. así que la invitación es para que todos nos mantengamos muy atentos y podamos escuchar prontamente lo que va a ser este mensaje esta palabra, que sin duda hoy Dios, una vez más, bendecirá nuestra vida, hermanos César. Así es, mi hermana Cáter, miren, hermana Cáter, a través de la radio, hay, hay mucho pueblo que está escuchándonos y yo creo que Quiero saludar a Minas del Prado, quiero saludar a Coihueco, quiero saludar a Santa Raquel, a Quinquewa. Ellos, no, eh, Santa Raquel, Quinquewa y Coihueco nos están viendo a través de, de televisión, de Televida, así que Dios les bendiga mucho. Así es, y a través de ellos a todos aquellos Amén. que están en nuestra sintonía a esta hora de la mañana. Y acá en el templo preparamos nuestra vida, hermano César, para recibir palabra del Señor y compartamos también estos momentos de adoración. Amén. Amen. Mm -hmm. Dios, si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Judas, leeremos el versículo 11, Judas, versículo 11. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Quiero tomar la última parte o tercera parte, y perecieron en en la contradicción de Coré Padre oramos en el nombre de Jesús Y vamos ante su presencia en esta mañana Agradeciendo Señor este tiempo hermoso que usted nos brinda Para poder recibir primeramente de su palabra Ser ministrados, guiados, dirigidos y enfocados en su voluntad Señor permítanos hoy que a través de lo que ministraremos, Señor, cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda, Señor, percibir y recibir la instrucción de su palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, Señor, y confiamos y creemos plenamente en que usted nos guiará, nos dirigirá, Señor, y traerá a nuestro corazón y mente la sabiduría, Señor, y la revelación de esta palabra. Para la gloria de Dios lo pedimos hoy. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Quiero que me ponga mucha, mucha atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pues vamos a usar como título la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. He estado estudiando hace ya algunas semanas acerca de este libro de, de, de Judas y la verdad que este versículo tiene, a pesar de que es un versículo tan corto, tiene mucha información en el sentido de que cuando comenzamos a estudiar los personajes y a ver quiénes eran, de dónde venían, nos damos cuenta en realidad de algo impresionante. De alguna forma, a través de lo que hoy veremos, ¿Nos daremos cuenta quién era Coré? ¿Cuáles eran sus deseos o anhelos? ¿Qué es lo que quería lograr y cómo quería lograrlo? Pues sin duda la palabra de Dios nos da la respuesta a cada una de esas preguntas. Hay una realidad, una de las estrategias que por ejemplo aplicaba el imperio romano para derrocar o conquistar un gobierno o una civilización era sencillamente utilizar una frase que la hacía suya y la imponía sobre todo. Esto era divide y reinarás. Este principio viene de Nicolás Maquiavelo, no se preocupe, se llama Nicolás usted. Esto fue inmortalizado por él y él tenía esta frase, su pensamiento político eh, era de que divide y reinarás vencerás. Eso era la fórmula que él utilizaba. Muchos gobiernos fueron derrocados, muchos gobiernos fueron conquistados con esta estrategia y aquellos amantes del poder, conquistadores, buscando gloria constante, usando métodos a veces no muy ortodoxos, increíblemente, ni mucho menos éticos. De todas maneras, la filosofía de Maquiavelo se imponía. El fin justifica los medios, aunque ha sido la preferida por mucha gente al conquistar o al tratar de lograr algo, lamentablemente hoy día tenemos también hombres amantes del poder y tratan de lograr su poder a costa de lo que sea, ese es el problema de hoy. Lo lamentable de esta conducta malvada basada en estrategias viles, basada en pensamientos y filosofías que no tienen nada que ver con lo ético, sencillamente ellos quieren conquistar el poder y la gloria. Y es que no solo encontramos increíblemente en la historia secular de las naciones o los gobiernos, las instituciones políticas o las empresas, este tipo de pensamientos, sino lamentablemente en la historia del pueblo del Señor también lo hallamos. O sea, en todo rango y en toda área se encuentra este tipo de personajes. De tanto en tanto, y podría decirlo así, se han levantado hombres amantes de sí mismos que recurren a cualquier estrategia con el fin de alcanzar los peldaños del poder y fama y gloria humana. El deseo del hombre siempre ha sido ese. Y quizás el corazón del hombre está inclinado siempre a tener esa fama y ese poder. Cuando miramos la última parte del versículo 11 de Judas, habla en realidad de los falsos profetas que entran sigilosamente a las iglesias con el fin de hacer daño. Con el fin de hacer daño. Judas dice que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia por amor al poder y también a la posición. Yo quiero que de alguna forma conozcamos aquí la historia bíblica que nos narra la rebelión de Coré. Aprendamos a conocer de alguna forma las estrategias que utilizan este tipo de hombres malvados para que nosotros no caigamos también en lo mismo. Las consecuencias que vienen cuando hablamos de una rebelión sobre aquellos que han actuado de esa manera son inmensas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Leíamos el versículo y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron. En la contradicción de core qué vamos a ver en el día de hoy de alguna forma trataré no sé si alcanzaré en el tiempo a dar todo el tema pero trataré de hacerlo veremos primero las estrategias y artimañas de los amantes del poder segundo veremos la teología de los amantes del poder y tercero las consecuencias nefastas de ser amantes del poder lo primero entonces que veremos será las estrategias y artimañas de los amantes del poder. Para conocer primero la historia del de rebelde Coré y de sus amigos, los seguidores que él tenía, es necesario que nosotros nos vayamos al libro de Números en el capítulo 16. No lo vamos a leer sino que de allí extraeremos algunos versículos para que usted pueda saber que allí está la historia de Coré. De acuerdo a este capítulo 16 del libro de Números, Coré era un levita consagrado para los, las labores del servicio a Dios en el tabernáculo. No era cualquier personaje, era un levita. Y ese hombre tenía el privilegio de pertenecer de una manera especial al Señor y ser considerado como propiedad de Él. Todos los levitas eran propiedad exclusiva de Dios, como dice eso pastor, cuando vemos el libro de números capítulo 8 versículo 18 al 19 dice y he tomado a todos los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión aquí está mostrando de que Dios era el dueño de los levitas porque él los tomó ahora si vemos entonces Coré el rebelde Coré que así lo vamos a llamar tenía un lugar privilegiado dentro del ministerio espiritual. Porque él servía en el tabernáculo, y no cualquiera servía en el tabernáculo, solo los levitas. No obstante, tenía él un espíritu inconforme, un espíritu inconforme. Le le le caracterizaba este espíritu porque trataba constantemente de encontrar la manera de subir de categoría en el ministerio o sea, él no se conformaba, si bien es cierto, puede ser un buen espíritu de pronto eso, de no conformarse a lo que somos, sino querer más, pero aquí el espíritu que tenía Coré le llevaba constantemente a ver la manera de subir de categoría sin que Dios lo hiciera subir de categoría, Coré deseaba estar en el sacerdocio, no quería ser tan solo un levita, servir en el tabernáculo, sino quería ser sacerdote, mejor dicho, deseaba ser como Aarón, es decir, sumo sacerdote. Eso lo encuentra en Números capítulo 6 versículo 10. Entonces, en ese afán por el poder, empezó a tramar la caída de Aarón y Moisés. Esta es la historia para que usted la entienda. Con el fin de tener la posibilidad de subir de rango y al mismo tiempo no tener ningún obstáculo que le impida acceder al sacerdocio. El sacerdocio no era permitido a los levitas, sino sólo a Arón y a sus hijos. Dios lo había establecido así. Dios había escogido a Arón para que fuera el sumo sacerdote y a Moisés para que fuera el profeta. Pero Coré anhelaba estar en esa posición de que a él le parecía muy honrosa y de mucho poder y de mucha autoridad, por lo tanto buscaba constantemente estar en el sacerdocio. Este era su pensamiento de día y de noche, cómo alcanzar el poder. Coré era un hombre malo y a pesar de estar llamado al ministerio y su pensamiento todos los días se entregaba a maquinar el mal contra los hombres que Dios había puesto en el ministerio espiritual, que era Aarón y Moisés. Coréa entonces se encuentra clasificado entre los malos hombres que menciona el salmista en el Salmo 140, versículo 1 al 3. El salmista habla acerca de esto y dice, «Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón». Cada día, urden tiendas agusaron su lengua como la serpiente veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esta era la condición de Coré. Coré tramó un plan para desprestigiar a los ministros escogidos por Dios, Aarón y Moisés y maquinó en su corazón cómo poner el lazo sobre ellos, cómo atraparlos. Es allí cuando este falso ministro empieza a difamar a Moisés y Aarón. ¿Sabe? La mejor estrategia que los amantes del poder han encontrado para derrocar a los que están en eminencia es difamándolos, hablando mal de ellos. Levantar mentiras, críticas, calumnias, hacerlos correr a través de ese tipo de chisme como le llamamos nosotros, usted sabe que el chisme corre tremendamente rápido al mismo tiempo Coré empieza a ganar la amistad y el apoyo de otros levitas y de algunos miembros de la tribu de Rubén, esto aparece en el capítulo 16 versículo 1 él hablaba mal de Moisés y Aarón afirmando que ellos mismos se habían levantado como líderes en el pueblo de Dios y que ellos imponían leyes injustas y abusivas, eso es lo que decía Coré entonces cuando nosotros vemos en el capítulo 16 de Números versículo 13 dice ¿por qué pues os levantáis? el versículo 16 3 primero ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y el versículo 13 dice es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente aquí está las palabras de Coré hacia Moisés hacia Aarón entonces Coré empezó de alguna forma a carcomer la credibilidad de los siervos del señor en medio del pueblo comenzó a sembrar como llamamos nosotros cizaña a través de mentiras infundadas calum calumniándolos eso es lo que comenzó a hacer y lastimosamente y tengo que decirlo y tengo que reconocerlo lastimosamente la palabra del hombre tiene un poder asombroso para calar en las mentes de las personas especialmente cuando se trata de chismes o calumnias increíble como se creen hermano se cree más fácil la mentira que la verdad entonces esto lo vemos hoy día de una manera eh, palpable Cuando miramos por ejemplo el periodismo en la prensa, eh, vemos a los periodistas y si un periodista quiere alcanzar re renombre, cierto grado de reputación, cierto cierta gloria por decirlo así, entonces debe andar a la casa de alguna noticia que tenga que ver con el desprestigio de alguna personalidad pública. Estas noticias son las más leídas cuando hay desprestigio de alguien. Las calumnias, las difamaciones son como cuando una persona se sube a la cúspide más alta de una colina en medio de una tarde mecida por el viento, voy a decirlo así, y lanza un puñado de plumas al aire, esas plumas suaves que empiezan a volar por todas partes y se las lleva el viento. Una vez que el viento se llevó todas esas plumas, hermano querido, por mucho que se las quiera recoger, es imposible. Algunas de ellas uh, habrán volado tan alto que será difícil encontrarlas. Así es el chisme, así es la calumnia. Obran de la misma manera, y se lo explico. Una vez que se empieza a difamar o a calumniar, por mucho que el difamador quiera arreglar la situación o corregir la mala imagen que él mismo sembró en otras personas, por mucho que se esfuerce, ya se hizo un daño que nunca podrá ser reparado por completo. Nunca. Es por eso delicado. Increíblemente Coré era un solo hombre, un solo hombre, y se alió luego con Datán, con Abirán y también con On, tal como suena. Aunque eran cuatro, sus calumnias y sus difamaciones llenaron de prejuicios a 200 varones más, 250 varones más, dice la escritura. El versículo 2 del capítulo 16 dice, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, no eran cualquiera, eran personas importantes dentro del pueblo. Y también una buena parte de la multitud del pueblo de Israel que luego se rebelaron también contra el ministerio de Moisés y Aarón, de los cuales increíblemente, ya lo vamos a ver más adelante, más a fondo, de los cuales 14.700 murieron a causa de la ira de Dios que derramó sobre ellos. Aquí estos números a mí me me dejan pasmado, hermano, me dejan complicado. 14.700 personas murieron por la rebelión de Coré, de un solo hombre capítulo 16 versículo 19 dice ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, eso lo voy a leer ahí entonces la estrategia y vemos esto la estrategia de la difamación les había funcionado muchísimo a Coré y hoy día es igual muchos perversos hombres que han alcanzado ministerios cristianos a través de este medio de la difamación, hablar de los demás, criticar a los demás, hacer todo ese tipo de casos un caso muy claro lo encontramos en una iglesia del nuevo testamento y quizás usted no haya leído de esto pero es importante cuando buscamos en la Biblia y nos damos cuenta también que sucedió en la iglesia del de nuevo testamento Juan habla de Diótrefes quien igual que Coré se encargó de desprestigiar al apóstol Juan de manera que la iglesia local ya no quería recibir al apóstol Juan a pesar de, de haber sido llamado por Cristo como apóstol a pesar de tener el llamamiento de Dios en su vida por lo tanto tenía la autoridad para enseñar en cualquier iglesia pero allí Diótrefes se encargó de desprestigiar el testimonio de Juan tercera de Juan capítulo 14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 Esto es increíble. El problema es que muchas personas se dejan influenciar por las calumnias que malvados hombres, amantes del poder, inventan contra los líderes. Al final terminan rechazando a los líderes, a los siervos del Señor, identificándose con los rebeldes en su pecado. Y esto hay que tener mucho cuidado. Pero cómo convencen estos rebeldes dentro del pueblo de Dios a los demás miembros de la congregación para irse contra los siervos de Dios cómo lo hacen cuál es la teología de los amantes del poder ese es el segundo punto cuál es la teología que ellos utilizan para engañarlos cuando miramos la historia entonces de Coré y sus amigos tenían una teología del ministerio muy particular ya ellos aprovecharon un incidente reciente en el cual Moisés había juzgado el caso de un hombre que en el día de reposo había sido descubierto recogiendo leña es decir trabajando en el día de reposo lo cual había sido prohibido por Dios en el tercer mandamiento de su ley al pueblo de Israel Moisés no sabía qué hacer con este hombre así que lo pone en custodia o en la cárcel según nosotros podíamos decirlo hasta que Dios mismo le ordenó lo que hiciera con él. Y lo vemos ahí en el libro de Números, capítulo 15, versículo 35, lo que Dios le ordena a Moisés hacer con ese hombre, le dice, y Jehová dijo a Moisés, y eso lo dice ahí, y Jehová dijo a Moisés, irremesiblemente, muera aquel hombre a pedrelo toda la congregación fuera del campamento. Dios decidió, de manera que Coréa, aprovechando con malicia esta oportunidad cree encontrar razones para poner al pueblo en contra de los siervos del Señor Coré hace aparecer a Moisés y Aarón como dos ministros crueles brutales inmisericordes debido a que han aplicado la pena máxima de disciplina eclesiástica a un hombre la la excomunión, en este caso a través de la muerte, por la lapidación, eso es lo que ordenó Dios, lo cual estaba permitido por Dios en el Antiguo Testamento, más en el Nuevo Testamento, la pena máxima es la excomunión de la iglesia, o sea expulsado de la iglesia. Ahora, la teología de Coré consiste en afirmar que Dios es un Dios de solo bondad y amor. Y que él nunca impondrá disciplina sobre sus hijos. Ese es el pensamiento de Coré. ¿Cómo es posible, dice Coré, que el Dios de amor que nos sacó de Egipto, ahora quiera ordenar la muerte de un pobre hombre que necesitó ir al campo a buscar leña en el día del Señor? ¿Cómo va a ser tan severo? No, dice, el Dios de la Biblia jamás impondrá cargas tan grandes sobre sus hijos. Y quizás también es tu pensamiento, porque mucha gente piensa así. Coré decía, Dios es amoroso y tierno. De acuerdo a Números 16, 13, dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, hablando de Egipto, para hacernos morir en el desierto. Eso es lo que decía Coré. Los que quieren obtener el poder hermano querido por general o por lo general desprestigian a los ministros cuando estos aplican disciplina eclesiástica y los hacen parecer como seres malvados e inmisericordios e injustos. Pero Coré también tenía un concepto teológico erróneo del liderazgo en el pueblo de Dios. Él creía que no se necesitaba de ministros para guiar al rebaño o para guiar al pueblo. Eso es lo que él pensaba. Él pensaba que el rebaño podía guiarse a sí mismo sin necesidad de un hombre o un grupo de hombres que nombrados por Dios enseñaran al pueblo. Eso es lo que él pensaba. Si miramos nosotros eh, números 16.3 dice... Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea lo que estaba haciendo aquí Corea era tratar de mostrar al pueblo que Moisés no podía ni Aarón podía ser líderes en el pueblo. Porque daba a entender de que Moisés y Aarón se habían colocado solo o se habían puesto solo. Coré hermano querido era como algunos modernos cristianos que pretenden vivir su vida cristiana sin necesidad de congregarse porque no quieren someterse a hombres y esto es una triste realidad pero si una persona no quiere someterse a la dirección de hombres escogidos dotados llamados por Dios para ministrar entonces ellos no se están sometiendo a Dios Dios es el que establece el orden. Y si no se someten a Dios, entonces no son cristianos. Y aunque ellos se llamen creyentes, la condenación eterna les espera. Quiero enfocar mejor esto. Coré también tenía una teología incorrecta de cómo Dios escoge a los que serán ministros o servidores en su iglesia. Él y sus amigos abogan por la igualdad en el pueblo de Dios y tratan de desconocer que Dios escoge tratan de desconocer que Dios llama y que Dios capacita y ordena algunos hombres para que sean pastores o ministros que guíen al rebaño los ministros hermano querido no se autonombran no se pueden autonombrar sino que Dios mismo los dispone para ello, Dios es el que llama a cada ministro de Dios, muy aparte de que hayan algunos que se autonombre, Moisés y Aarón llamados por Dios mismo al ministerio, por lo tanto aquello aquello aquellos de su pueblo que no se sujeten a su ministerio, hablando de Moisés y Aarón estaban en contra de la voluntad divina, porque Dios había escogido a Moisés y Dios había escogido a Aarón, Dios los había puesto allí. Coré pensaba, como muchos cristianos hoy, que todo aquel que quisiera estar en el sacerdocio podía hacerlo, ya que todos son santos. Si bien es cierto que todos los verdaderos creyentes han sido santificados y tienen el Espíritu Santo, no obstante, es la voluntad de Dios capacitar con dones a algunos varones para que sean los que guíen al pueblo para guiar a la iglesia Pablo dijo una gran verdad en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 y él lo habla claramente y lo aplica para nosotros dice y él mismo hablando de Dios él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros Moisés aunque quería librar a estos hombres de la condenación que vendría a causa de la rebeldía hacia los mandamientos de Dios Increíblemente les permitió que ejercieran por un rato las funciones sacerdotales que ellos querían para sí O sea Ellos querían ejercer el sacerdocio Y Moisés les permitió por un momento hacerlo Y cuando estaban quemando el incienso De acuerdo a la historia Delante de Jehová Dice que salió fuego de la presencia de Jehová Y los consumió a todos Esto aparece en el libro de Números Capítulo 16 versículo 35 Y dice también salió fuego de delante de Jehová Y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso los quemó. El llamado al ministerio hermano querido procede de lo alto. No entramos al ministerio. Tratando de forzar las cosas como quería hacerlo Coré. Usted no puede forzar. La entrada al ministerio. No entramos al ministerio por presiones. Por seducciones. Por maquinaciones. Por desgracia destruir la reputación de otros ministros ordenados por caprichos personales o por buscar una oportunidad económica o de gloria o grandeza no, no, no, no entramos por eso solo se puede entrar al ministerio por el llamamiento que Dios hace ese llamamiento primero es interno en la persona, interno es la vocación que esta persona experimenta en, en su ser. Y esto se convierte como en un fuego que lleva dentro. Es como Jeremías decía, había un fuego dentro de mí que yo no podía soportar. Amén. Pero no tan solo hay un llamamiento interno. Siendo que nuestros corazones nos tienden a engañar a veces. Entonces, ¿qué, qué más se necesita? El llamado al ministerio no solo depende de una convicción humana subjetiva sino que también hay un elemento objetivo cuál sería la congregación el resto de creyentes entonces podemos ver en dicha persona que tiene el llamamiento y lo reconocemos como tal o sea vemos en él un llamado de Dios aparte del llamamiento interno que él siente vemos también un la evidencia de ese llamamiento porque como pueblo de Dios podemos darnos cuenta que hay un don de Dios allí entonces si sólo hay un llamamiento interno pero no se da un reconocimiento externo de parte de la congregación Y nadie más lo ve como pastor, ni siquiera su esposa, ni siquiera su familia. Entonces lo más probable es que no tenga el llamamiento para el ministerio. O sea, no es reconocido como tal, porque aunque él sienta el llamado, él tiene que evidenciar ese llamamiento externamente. ¿Cuántos varones, jóvenes, jóvenes, que creen tener llamado al ministerio cristiano y muchas veces tienen prisa por ser reconocidos como líderes, lamentablemente caen en el pecado de la rebeldía. Especialmente cuando ven que sus pastores toman un tiempo prudente para estudiar la calificación que ellos tendrán o para ver si realmente hay alguna evidencia para ese llamado, entonces deciden presionar para que sean reconocidos sin los pasos previos a un llamado reconocido por la iglesia algunos comienzan una campaña camuflada y encubierta para crear el descontento entre los creyentes hacia los predicadores o hacia los pastores y líderes reconocidos y poco a poco poco a poco acudiendo a toda clase de artimañas y adulaciones ganan una buena cantidad de personas a su haber con Por lo general cristianos inmaduros que están siempre atentos a cualquier chisme, comentario o caúin que escuchan por allí. Para así terminan dándole un golpe de estado al ministro de la iglesia. Usted puede pensar en eso, pastor que nos está enseñando. Estoy enseñándole algo grave, terrible que está sucediendo en todas partes. ¿Cuán diferente es esta forma de anhelar el ministerio? Pedro dice algo totalmente diferente a lo que muchos piensan en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros vestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes hoy día no van a haber muchos amenes no creo pero por lo menos escuche aunque por un tiempo hermano querido pareciera que Dios no toma en cuenta esta rebeldía en las personas que están rebelándose su juicio no se tardará va a venir con furor sobre los que desafían el llamado que Dios hace a sus siervos y rechazan al mismo tiempo la autoridad que ha sido puesta por Dios en ellos Quiero tocar el tercer punto, consecuencias nefastas de ser un amante del poder. Coré pensó que él había ganado la batalla, Moisés no toma ninguna represalia contra este malvado. un hombre orgulloso un hombre pretencioso un hombre que quería poder tampoco la toma en contra de sus amigos sino que con humildad escuche bien decide darles lo que ellos quieren querían el sacerdocio bien ofrezcan incienso a Jehová Moisés ejemplo de lo que es un buen y fiel siervo del Señor no trata de buscar entre la congregación para ver cuántos están con él y cuántos están con Coré no trata de ver eso esto es como decir para saber hasta dónde va a llegar esta pelea con el fin de mantenerse en el ministerio no Moisés sabía que el llamado que Dios le había hecho lo había hecho el Señor a su vida él sabía que el cargo que él tenía no era propio, no era de él Moisés sabe que todo lo que tiene solo es por gracia Y como Pablo puede afirmar, pero por la gracia, lo dice allí en 1 Corintios 15.10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces Moisés como fiel ministro sabe que el pueblo es de Dios y no de él. Y eso es lo que tenemos que tener claro, todo pastor, todo líder debe entender que el pueblo es de Dios y no de nosotros. Entonces por lo tanto no podemos aferrarnos a nuestro cargo como líder sino que esperar en la providencia divina y si Dios quiere que uno siga allí entonces seguirá siendo con humildad y con obediencia a Dios lo que tiene que hacer y si Dios no quiere que siga en ese puesto entonces o en esa función y en su lugar Dios quiere poner a un hombre más joven. Entonces lo tiene que aceptar con resignación y gozo porque Dios es el que sabe. Entonces Moisés sabe que los ministros no son dueños de la congregación. Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 primera de Pedro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 no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Por lo tanto, Moisés les deja que quemen incienso, como lo hacían los sacerdotes autorizados. O sea, les da la oportunidad, a pesar de su rebelión, les da la oportunidad. Trabajen allí, hagan lo que ustedes quieren hacer Demuestren que sirven para eso Y les da la oportunidad Les permite por un momento ser sacerdotes Pero no por llamamiento del Señor Sino por un auto nombramiento Porque ellos querían ser Me imagino que Coré y los 250 rebeldes Estaban felices Porque lograron lo que querían Lograron lo que querían Felices Habían querido O habían logrado O conseguido perdón Lo que ellos querían Y de manera rápida Ahora oficiaban Como sacerdotes Y serían reconocidos Como líderes Y gente con poder Y gloria Delante de todo el pueblo Pero su alegría duró muy poco pues no habían empezado bien sus funciones sacerdotales usurpadas cuando la ira del Dios Santo se desató sobre ellos y fuego salió de delante de, de la presencia de Jehová y los consumió a todos. Pero aquí vemos algo más, no tan solo a estos 250 rebeldes que recibieron la justa retribución a su terrible descarrío, sino que Coréa, Datán y Abirán, los cuales no habían ido a ofrecer incienso, tal vez, tal vez, porque ellos no aspiraban un simple oficio sacerdotal, sino que aspiraban al sumo sacerdote. Ah, no, no, no. Yo no voy a ser un simple predicador. Discúlpeme, pastor. ¿Usted cree que yo me voy a conformar con que me haga predicar? No, no, no, no, no, no, no. Yo quiero ser el pastor entonces ellos aspiraban seguramente eso ellos no estuvieron en medio de esos 250 que estaban ofreciendo incienso ellos se quedaron en sus carpas voy a llamarlo así y sencillamente ellos aspiraban algo más entonces cuando usted ve esto ellos se habían quedado en sus tiendas pero la ira de Dios llegó hasta ellos el desagrado de Dios sobre aquellos que dividen al pueblo de Dios con sus intrigas, con sus chismes es tan grande hermano querido dice que sucedió lo que nunca había pasado en la historia humana no se registra otro episodio como este en toda la historia humana la tierra se abrió, dice la tierra abrió su boca Y tragó vivos a estos perversos hombres con sus esposas, hijos y familias. Oh Dios mío, yo yo sabe mientras estudiaba esto. Oh Señor, podríamos hablar tantas cosas aquí. Cuando usted va al libro de Números 16, 33 dice. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. O sea, se cerró y perecieron de medio de la congregación en el Nuevo Testamento también hay duras palabras de juicio para los que causan divisiones y son rebeldes Romanos 16 17 dice más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos te gustan los chismes wow, luego se apartan de ti si te gusta escuchar chismes mejor apartate te va a dañar eso entonces aquí el consejo de Pablo es que es necesario apartarse de ellos así como los israelitas en el desierto tuvieron que apartarse de las tiendas de Corea de Datán y Adirán para que la ira de Dios no los alcanzara también a ellos Pero es necesario aclarar algo en este momento, no toda división y aquí es importante aclarar y hacer un alto en esto, no toda división es pecaminosa ni es contraria a la voluntad de Dios, voy a explicarte esto. Pablo dice que debemos alejarnos de los que ponen tropiezos contra la doctrina aprendida. O sea, es decir, la doctrina apostólica, la palabra de Dios. Pero si estás, por ejemplo, en una iglesia donde la doctrina enseñada no es la bíblica, sino inventada por las tontas imaginaciones de los hombres o las tradiciones, entonces lo mejor es salir de ese sitio... Y apartarse de lo inmundo como ordena la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. Dice salid de medio de ellos y apartados dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Escuche bien. Los primeros cristianos eran judíos. Pero ellos tuvieron que abandonar el judaísmo. Porque el judaísmo rechazaba a Cristo entonces el judaísmo se había convertido en una falsa doctrina o una falsa religión y hasta el día de hoy es igual los judíos no creen en tu Jesús ni en mi Jesús ellos no creen en el Salvador ellos pueden creer en un Mesías Pero ellos no ven a Jesús como tú Mesías y mi Mesías Mi Jesús murió, vino, murió y resucitó Y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario El judaísmo aún no cree eso Entonces cuando los judíos creyeron en Jesús Tuvieron que separarse del judaísmo Porque el judaísmo rechazaba a Jesús Por lo tanto cuando tú entiendes eso tú no puedes judaizar porque tú eres de Cristo y ya no estás bajo la ley sino estás bajo la gracia de Dios. Si miramos en la historia los reformados se tuvieron que alejar de la iglesia católica romana cuando hablamos de los reformados hablamos de Martín Lutero y muchos otros más. ¿Por esta iglesia católica se había convertido en una iglesia falsa Al adoptar doctrinas y prácticas que eran contrarias a la palabra de Dios? Por eso tuvieron que apartarse El apóstol Pablo también habla del juicio sobre los que causan divisiones Dentro de las iglesias bíblicas, dentro de las iglesias de Dios Cuando le habla a Tito capítulo 3 versículo 10 y 11 Le dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio me gustaría detenerme aquí hermano y hablar de todo eso pero tengo que continuar entonces es, es necesario alejarse de los que causan divisiones y andan murmurando de los siervos del señor o de los demás hermanos porque porque el tal se ha pervertido es un perverso y su pecado carcomerá como gangrena a los que se acercan a él. Esto es como una enfermedad infectuosa, o sea, eh, que se infecta. Cuando miramos entonces lo que pasó en el pueblo de Israel, en el desierto, solo era un hombre, Coré era solo un hombre. Pero su pecado de rebeldía, su murmuración afectó a dos más, Datán y Abirán. Y de ahí afectó a 250 principales del pueblo de Israel. Y por último casi a toda la congregación. Aunque Coré era el líder de la revuelta. No sólo él recibió el terrible juicio del Señor. Sino que otros 14 mil 700 perecieron con el furor divino lo dice números 16 versículo 44 45 y versículo 49 y jehová habló a moisés diciendo apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil y 700 wow catorce mil setecientos por la culpa de uno tú a veces escuchas murmuraciones chismes y te, no te parecen no te parecen delicados son súper delicados destrucción y juicio vendrá sobre todos los que rechazan la autoridad de la palabra de Dios que es expuesta por sus siervos Moisés no dijo nada que el Señor no le hubiese ordenado él solo se limitaba a proclamar el santo consejo de Dios para el pueblo pero el pueblo rechazó el, el consejo y se reveló contra Moisés y Aarón Y esto conllevó por supuesto una acción del juicio del Señor terrible, una ira terrible sobre el pueblo de Israel. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros a cuidarnos hermano querido y que nunca seamos encontrados rebeldes, contumaces, obstinados, murmuradores dentro del pueblo de Dios. Quiero poder terminar quizás si puedo hacerlo. aunque a través de este tema he tratado en lo posible de darte el enfoque o la exposición relacionada a Moisés y Aarón con los pastores de alguna manera y ministros del Señor en la iglesia, no quiero que crean que los pastores hoy día son el equivalente al sacerdote del Antiguo Testamento, no, no, no lo es, esto sería un error terrible y una ofensa para el Señor Jesucristo porque hoy el único y verdadero sacerdote de la iglesia es Él. Los pastores o presbíteros, si lo podemos llamar, son servidores de la iglesia, guías de la misma, autorizados y dotados por el Señor para ejercer autoridad a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. La celebración de los sacramentos y también autoridades administrar la disciplina eclesiástica o la palabra de Dios sobre la iglesia en la iglesia del nuevo testamento no hay familias sacerdotales ni cosas parecidas por lo tanto hay una diferencia en el tiempo de gracia que vivimos pero los pastores deben ser reconocidos como guías del pueblo de Dios con todo respeto y honra como enseña Pedro y Pablo en sus cartas de manera que si hoy día un pastor se levanta como autoridad por sí mismo y lo aplico y lo aclaro es decir no por la predicación de la palabra el tal está desvariando y es posible que sea o un ignorante del ministerio o un falso pastor nadie puede llamarse a sí mismo ni puede levantarse a sí mismo tú puedes decir, no si a mí me ungieron no pero buscaste el ungimiento hasta por debajo de las bancas o sea en otras palabras eh, convenciste al otro para que te ungiera buscaste alguien que te pusiera las manos encima y como hay afiebrados que lo único que quieren hacer es poner las manos encima por eso ahora estás ahí pero hablo del llamado de Dios entonces tenemos que tener cuidado con ellos alejarnos de esa clase de líderes pues al estar con ellos es posible que la gente aprenda a ser arrogante orgullosa amante del poder y amante de la gloria tenemos que tener cuidado con nuestra lengua ella es capaz de iniciar un dantesco incendio hermano querido Y de hacer daño irreparable a muchas personas. Pero también debemos cuidar a nuestros oídos. Para que no se presten a escuchar murmuraciones y detracciones contra otras personas, creyentes o ministros. Tienes que tener cuidado con tu lengua y con tus oídos hay muchas personas que no lograrán levantarse y lo digo así por todo lo que han oído y por todo lo que han hablado recuerda lo que dice la Biblia no es lo que entra cuando comemos lo que contamina sino lo que sale cuando tú hablas te contaminas tienes que tener cuidado si alguno habla, hable conforme a la escritura Ahora muchos en el pueblo de Israel murieron bajo la ira de Dios por dejarse influenciar por los comentarios malintencionados de Coré Muchos israelitas no pudieron entrar a la santación a la tierra prometida por causa de Coré No pudieron estar en el santo monte del Señor porque no se podía entrar allí de otra manera, el salmista lo dice muy bien, capítulo 15, versículo 2 y 3 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ese estará en el monte, por decirlo así, en el monte de Jehová. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. core no había tenido en cuenta que el ministerio espiritual, aunque por delegación divina, conlleva cierta autoridad en asuntos espirituales. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. No obstante, el ministerio se caracteriza por el servicio humilde a Dios y a los demás. Moisés no buscaba el poder, él había aprendido en la escuela de la vida, él había aprendido lo que era humillarse, la humildad y el servicio a los demás, pero Coré buscaba el poder y encontraba su propia ruina allí, ese es el problema, Jesús mismo nos enseñó que el ministerio cristiano es sólo para los humildes y nadie que busque el poder y la gloria mundana debe unirse allí en esta sagrada labor nadie Jesús mismo lo enseñó cuando les dijo a los apóstoles allá Lucas 22 versículo 24 al 27 los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, ese es el, el, no es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hemos aprendido aquí, hermano querido, que la rebeldía va de la mano con la murmuración. Caminan siempre juntas. Cuando alguien se revela en contra de la obra de Dios o en contra del líder o en contra del predicador o, el, o la predicación, automáticamente se une la murmuración. Por lo tanto, es nuestro deber evitar ese pecado a toda costa. Dejar la murmuración. Sin embargo, alguien puede preguntarse de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos cuando un líder o oh, un pastor está en pecado, escandaloso, Y está enseñando falsa doctrina. ¿Qué hacemos? Cuando un líder está en ese estado. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados? ¿Debemos guardar silencio? ¿Y dejar que siga haciendo daño a la obra de Dios? No se trata de eso. Quiero enseñarte algo. Aunque es nuestro deber evitar ser caja de resonancia. De calumnias o comentarios o chismes. No obstante si tenemos pruebas o evidencias claras, reales, es decir, de primera mano, no de segunda, ni tercera, ni cuarta, de primera mano, de que un ministro se encuentra en una situación de pecado escandaloso, o enseña una doctrina falsa, escucha bien, entonces, con el debido respeto a la autoridad que le ha sido encomendada con Dios, y con otros testigos puros, presenciales de primera mano pueden iniciar un proceso de investigación y al mismo tiempo disciplina a través de otros pastores o ancianos de la misma iglesia porque porque la biblia nos dice lo que pablo enseña allí a timoteo en primera de timoteo 519 dice contra un anciano o un pastor no admitas acusación sino con dos o tres acusaciones testigos wow se nos complicó la vida o sea no puedo hablar no si vas a acusar busca dos o tres testigos de primera mano no que tú les cuentas lo que sabes para que ellos sean testigos de lo que vas a decir ellos también tienen que ser testigos de esa realidad de eso está hablando las consecuencias de inmiscuirse lo voy a llamar así en el servicio espiritual sin haber sido llamado o dotado para ello puede tener consecuencias muy terribles, muy terribles, no busques la gloria o los ministerios que aparentemente son los que más brillan dentro de la iglesia, puedes estar en un lugar o en el ministerio equivocado y las consecuencias serán desastrosas para ti y los que están bajo tu cuidado sufrirán también ese trágico dolor hemos visto a muchas personas que se inmiscuyen en el ministerio y luego son un desastre y hacen mucho daño al pueblo de Dios he visto tanta gente que dice tener un llamado de Dios y luego deja el ministerio y se va, su matrimonio se quiebra, sus familias destruidas, sus hijos descarriados, porque esto no es un asunto humano. Este es un llamado de Dios. Si aspiras al ministerio, si crees que Dios te ha llamado para ello, entonces tiene que ejercitarte en qué cosa? En la piedad escudriña las escrituras aprende humildemente de los pastores no importa si tú logras hacer estudios teológicos más avanzados que ellos o si tienes dotes de orador mejor que ellos recuerda que Dios resiste a los soberbios y aquellos que buscan caminos torcidos para llegar más rápido al ministerio Dios los detesta sirve al Señor con humildad y tienes que estar presto para colaborar a los ancianos de la iglesia y servir en los oficios que ellos te pongan obedece y sometete recuerda que además Coré que convenció a otros con él varones jóvenes que también estaban sirviendo al Señor y que quizás estaban en el anonimato, los convenció, los sacó, los puso y los expuso públicamente, ahora ellos también quieren ser sacerdotes, que quizás no tenían ni siquiera pretensiones de gloria o poder, pero los sedujo, habían esperado por muchos años que Dios hiciera algo con ellos y dieron la oportunidad con Coréa, Coré quería el poder, quería la gloria. Y termino con estas palabras. Coré quería eso, pero a cambio encontró su propia destrucción. Si miramos entonces la diferencia entre Coré y Josué, Josué no aspiraba a grandeza alguna. Josué sirvió humildemente al siervo llamado Moisés. Y cuando tú lees el libro de Josué, comienza ese libro diciendo, Josué, servidor de Moisés. Y cuando termina ese libro por allá por el capítulo 24 Dice Josué, siervo de Jehová No te apresures, ejércitate en la piedad Dios tiene un tiempo para todas las cosas Y Él te pondrá en el lugar donde Él quiere que tú estés Y si Él te ha llamado Él te pondrá en el ministerio En el lugar que Él tiene para ti No te aceleres No te enorgullezcas De lo que has logrado hasta hoy O de lo que eres Sé como Pablo Por la gracia de Dios Soy lo que soy No hay mérito alguno en nosotros Es su gracia Es su misericordia Por lo tanto tú y yo necesitamos entender esto y escapar de esta triste realidad por causa de un hombre llamado Coré, por causa de líderes como Datán y Abirán, por causa de esos 250 principales líderes. catorce mil setecientas personas murieron y tú puedes llamar a Dios malo tú puedes llamar a Dios un ogro puedes llamar a Dios de todas las maneras que quieras pero Dios detesta la rebelión lo que más odia a Dios es la rebelión por eso en todos estos años que llevo he procurado ser sujeto y sometido a todo lo que Dios dice no te no te estoy obedeciendo a ti estoy obedeciendo a Dios y en muchos casos puede parecerte que no es correcto lo que hago pero recuerda yo debo obedecer a Dios cuando tú encuentres que algo no calza o no encaja o no te gusta o no te agrada lo que tienes que hacer es buscar más a Dios, sujetarte más y procurar ayudar en vez de criticar. Tu comentario, tu chisme destruirá la vida de alguien y tú serás el responsable. No te quejes con Dios si toda tu vida comienza a sufrir problemas y conflictos. No te quejes con Dios y si todo comienza a venirse abajo quizás no suceda lo mismo que sucedió con Coré que se abra la tierra y te trague quizás no va a suceder eso pero no hay duda de que tu vida comienzas a tambalear por todas partes y en todas las áreas y en tu vida emocional, matrimonial económica de salud comienza a ser quebrantada porque no has hecho lo que tienes que hacer Dios tomará los medios y la manera O para enrielarte en el camino O para sacarte definitivamente de él Es fuerte Pero aprendemos de Coré Algo que no debemos hacer Si hay alguien a quien no imitar Es a Coré Hoy necesitamos buscar buenos ejemplos Y necesitamos allegarnos a aquellos que son una bendición para nuestras vidas Y no caer en la rebelión de Coré Ponte de pie iglesia por favor, ponte de pie Hemos terminado en esta mañana Bendito sea el nombre del Señor Quiero que inclines tu rostro, cierre tus ojos No puedo hacer un llamado hoy Creo que el llamado sería muy complejo ¿Cómo hago un llamado al altar con este mensaje? Por favor pasen todos los rebeldes Creo que Dios te conoce Y aunque estés allí En tu lugar ahora mismo Dios conoce tu corazón y tu mente Dios sabe Dios sabe perfectamente Cuál es tu pensamiento, tu idea Dios sabe qué es lo que tramas o lo que quieres lograr o alcanzar. Dios lo conoce. Por eso es muy importante que tú te pongas en las manos de Dios y obedezcas al Señor a través de lo que él ha establecido. Moisés entendía perfectamente que Dios le había llamado y entendía que el pueblo de Dios no era de él, sino era de Dios y le permitió a Corea y a esos 250 ofrecer incienso, porque es lo que querían. A veces nosotros cedemos en algunas situaciones para darles a aquellos lo que quieren. Pero Dios toma el control y Dios toma el mando. Y a veces es muy doloroso lo que sucede. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te agradecemos por esta palabra, Señor, que nos has ministrado y enseñado hoy. Estamos más que conscientes, Señor, de lo difícil que es el ministerio. Pero aún así, te agradecemos por la instrucción que nos das hoy. Señor, te pedimos, te rogamos que tú nos ayudes. Líbranos, oh Dios de caer en la rebelión de Coré Líbranos Señor de comentar Y hablar Cosas Que no convienen en nada Porque si somos Señor Testigos de algo Entonces debemos hacer lo correcto Porque como dice Pedro Señor Ante un anciano no admitas acusación a no ser con dos o tres testigos de aquello Señor ayúdanos tú ves más que nosotros tú conoces más que nosotros tú sabes todas las cosas tú conoces todas las cosas conoces nuestra vida y nuestro corazón aún nuestro corazón nosotros no lo conocemos es engañoso Señor. Líbranos oh Dios cuídanos guarda a tu Pueblo Señor de obedecer tu palabra de Vivir por ella y ser ejemplo Señor para Todos nuestros hermanos Padre en el Nombre de Jesús te pedimos en esta hora Que nos ayudes líbranos Señor de todo Comentario y ayúdanos Señor aunque nos Duela apartarnos de aquellos que viven Hablando mal de los demás Apartarnos de aquellos Señor que viven encontrando errores y defectos en los demás Apartarnos de aquellos Señor que encienden un tremendo fuego Que solo daña y destruye tu obra Señor Ayúdanos Señor a ser fieles a tu palabra y vivir por ella Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia Señor Y que esta palabra que en esta mañana han recibido pueda quedar grabada Señor y sea como un golpe de tu presencia en ellos Padre gracias por esta palabra hoy y por esta instrucción para la gloria de Dios amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gloria a Dios gloria al Señor oh Señor adoramos a Dios Oh Señor Jesús... cosas Las cuales han dañado tu vida espiritual Y aunque has guardado silencio y no has dicho absolutamente nada Tu vida ha decaído y ha ido hundiéndose cada vez más Y no has sabido por qué Pero quiero que entiendas que cuando alguien habla mal de aquellos que te predican la palabra te enseñan la palabra te ministran la palabra dañarán el fluir de Dios cortan la línea de bendición de Dios para tu vida y cuando tú los escuchas predicar una vez más ya no les crees porque han dañado la credibilidad de aquel hombre de Dios que te enseña la palabra no es algo nuevo, es algo que siempre ocurre porque Satanás no cambia sus estrategias. Sigue haciendo exactamente lo mismo como lo hizo con Coré. Quizás muchos se han allegado a ti. Y no les voy a llamar Coré ni les voy a llamar Datán o Abirán. Pero sin duda esos comentarios han dañado tu vida espiritual. Un día mirabas al hombre de Dios como una bendición para ti Mirabas al hombre de Dios como algo maravilloso Con una palabra de Dios a tu vida Con una palabra de Dios a tu corazón Pero de pronto ese comentario dañó tanto tu vida Que ahora ese hombre de Dios puede pasar por cualquiera Ya no es lo mismo Ya la palabra que Él predica no tiene el peso para ti. Analizas todo lo que te han dicho y tratas de ver si eso es realidad o no. Ahí está el problema. Ahí está la situación. Por eso es importante que tú puedas en esta, en esta mañana entender lo que Dios quiere hacer contigo. Yo no puedo sacarte de de ese error ni puedo tratar de decirte que debes creer o que no debes creer pero solo ven tu experiencia desde el momento en que el Señor te salvó te ministró tu corazón algo pasó y la palabra predicada que escuchaste bendijo tu vida restauró tu vida tu hogar y tu familia porque hoy esa palabra ya no es la misma ¿Por qué hoy, si Dios usó a ese hombre para bendecir tu vida, ¿por qué ya no te bendice? ¿No será que quizás algún comentario ha llegado a tu vida y a tu corazón y no lo puedes sacar de allí y ahora obstaculiza tu visión de las cosas de Dios y tú crees tener la razón porque en realidad te argumentan de mil maneras lo que ellos tratan de hacer verlo? pero escúchame hermano solo Dios puede restaurar tu vida pero no hay ninguna manera de que Dios exalte el conducto regular porque Dios estableció y él puso pastores y él puso maestros y él puso evangelistas por lo tanto la bendición de Dios vendrá siempre a través de un hombre de Dios a tu vida y yo espero que Dios pueda bendecir tu vida Porque es lo que tú necesitas. Quiero hacer un llamado a este altar. Quiero hacer un llamado. Porque creo con todo mi corazón que Dios tiene el poder para libertar y romper cadenas. Para libertar y romper cadenas. Todos aquellos comentarios, ya sean que han llegado a tus oídos. O han salido de tu boca. Deben romperse. Deben quitarse. Porque no edifican ni en tu vida, ni en la de los demás. Si alguno habla, hable conforme a la Escritura. No estoy diciendo que tú eres un pecador, no estoy diciendo que eres un rebelde, pero puede que estés en el inicio de ello. Porque cada comentario daña tu mente y tu corazón. Este es el momento de permitirle al Señor, de permitirle a Dios... Que trate con tu vida y te oriente y te guíe y te ponga en el lugar que corresponde. Solo tú sabes si necesitas venir o no al altar. Pero una cosa más, Dios también sabe si necesitas estar aquí. Ven al altar del Señor en esta hora. Señor de esa restauración Que solo tú puedes dar Hay áreas en nuestra Vida Señor que quizás No están restauradas totalmente Por algún comentario Por alguna Palabra nociva Por alguna palabra Señor Que ha dañado la credibilidad A lo que es tu palabra A lo que es tu iglesia A los hombres de Dios Al servicio En tu obra Señor, en esta hora, en esta mañana que tu Espíritu Santo Señor, trate y pueda restaurar el corazón y vida de tus hijos Señor bendíceles ayúdales cámbiales transformales trae sobre ellos Señor, esa restauración necesaria en el nombre de Jesús en el nombre Bendete Jesús. Les bendecimos en esta hora, Señor. Creemos con todo nuestro corazón que tú le restauras, Señor. Dile da su nuevo comienzo. Oh, Señor, un nuevo comienzo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu bendición aquí, Señor, en este lugar. Oh, gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Adoramos y exaltamos tu nombre Glorificamos tu nombre Señor A ti te damos gloria A ti te damos alabanza Oh Señor levantamos nuestras voces Para decir que tú eres santo Que tú eres grande Que tú eres digno Oh Señor gracias Bendito sea tu nombre Gracias Jesús Aleluia, tu pots tornar. A... Oh sí, Senyor. Pero... Fuerza del Señor està ese aplauso de alabanza al Señor dale ese aplauso con fuerza, con fuerza para el Señor oh gloria aleluya hay alguien que tenga una aleluya por allí alguien que tenga gloria a Dios oh bendito sea su nombre alabado sea su nombre Santo es su nombre Eso es, alábale, alábale, alábale Vamos, abre tus labios Dale alabanza al Señor Cuando tú le alabas trae liberación Oh gloria Oh gloria Oh Señor Jesús Santo Bendito Dios Hey tu poder en este lugar oh Señor Jesús Aleluya oh Santo hoy puedo danzar con libertad porque soy su Porque soy su hijo Aleluya Porque puedo danzar con libertad Fígalo Porque soy amado Porque eres amado Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vamos iglesia alaba al Señor sentir tu lo so podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas queremos danzar dice podemos sentir tu canto podemos sentir tu río hay sanidad en las aguas queremos danzar hay amor hay vida en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Todos podemos seguir, todos los podemos seguir Tu gozo Podemos sentir del senyor Gritant! Puedo gritar, puedo Gracias Padre, oh gracias Señor, si puede sentarse mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios, qué bendición más grande la que hemos tenido el, y estamos teniendo en el templo, si lo es, para los hermanos que están a través de la radio, quiero decirle que más de 350 personas alzaban sus manos y saltaban y alababan al Señor, una bendición tremenda la que hemos vivido. Hoy, porque la presencia del Señor llenó nuestra casa, nuestro corazón. Y qué importante es eso, nos vamos felices y contentos. Bien, Manacáterin tiene algo especial en el templo, pero aquí está llena la presencia del Señor y sé que haya también ah, Manacáterin. Es, hermano César. Hay un ambiente muy especial acá en el templo. un Mover una presencia de Dios eh, especial acá en medio de, de nuestros hermanos también, que con ánimo, que con gozo y alegría comparten este momento. Yo les invito a que nos quedemos acá en el templo y disfrutemos lo que está ocurriendo, hermano César. Ahora, eso es un asunto físico, humano, fisiológico, como quieras llamarlo. Ahora, imagínate en Cristo. ¡Gracias! ¿qué le sucederá a una persona que no tan solo grita sino que grita en alabanza al Señor que grita alabando el nombre del Señor que grita exaltando el nombre del Señor Aleluya, eso es extraordinario Si el psicólogo dice que humanamente te liberas Yo digo que espiritualmente se rompen las cadenas, hermano querido Y tú quedas libre Aleluya Bendito sea el Señor Oh, gloria Gracias, Señor Jesús Maravilloso Señor te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria Vamos a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, la bendición sigue, sigue en medio del pueblo del Señor y qué lindo yo sé que los hermanos a través de la televisión de la de la internet han visto todo lo que ha sucedido pero mis hermanos de la radio solo se imaginan si ustedes vieran la bendición que hay hermanos, si pudiera transmitirles hacia ese lugar, qué lindo sería, mi hermana sería usted está en medio del fuego quemándose ahí, cuéntenos así es, en medio de este fuego hermoso que eh, se complementa con todos nuestros hermanos y con esa alabanza que ellos entonan también, y acá en el templo hermano César, continúa oh, la alabanza, Dios. continúa en estos momentos de adoración y nosotros por supuesto seguimos compartiendo junto a todos nuestros hermanos Gloria a Dios, gloria a nuestro Dios, qué maravillosa bendición la que estamos teniendo en el templo, si lo es, cómo me gustaría que muchos hermanos que no vinieron hoy día, hubiesen estado para ver lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Dios sigue moviéndose a través de los hermanos, a través de los corazones y es una bendición tremenda. Hermana Catherine, usted está en el templo, cuéntenos. Acá en el templo, Policita sí, estos eh, momentos de alegría, estos momentos de gozo. En este culto de celebración, como su nombre eh, lo dice, estamos celebrando. Estamos contentos, estamos gozosos porque sin duda Dios ha sido bueno con nuestra vida y a pesar de ese mensaje confrontacional, ese mensaje directo que hoy nos habló y que que sin duda ha bendecido nuestra vida, pero creemos que también eh, esa, esa palabra eh, ha permitido que hoy podamos gozarnos y podamos aprender y podamos recibir lo que Dios tenía preparado para nosotros. Cuesta Irvanar las palabras por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, el Irmana Cáterin, esta mañana. Hay un nudo en la garganta, como que las lágrimas quieren escaparse porque hay algo muy especial. Yo sé que también a través de la radio, a través de la televisión, nuestros hermanos están viviendo lo mismo. Así es. Eh, y en este culto especial nosotros eh, sin duda hemos sido bendecidos durante esta mañana, durante este día ya el cual Dios es, nos ha entregado esta hermosa oportunidad de poder escuchar una vez más palabras del Señor. Y vamos a conversar, hermano César, con algunos de nuestros hermanos quienes están hoy compartiendo también eh, en este culto. Mi hermano Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Víctor. Hermano Víctor, ¿qué le pareció hoy este culto de celebración? Oye, oh, hermoso. Es algo maravilloso que me ha pasado. Eh, yo llevo un año y tanto acá y ha sido maravilloso. ¿Cómo le habló hoy el mensaje? Sí, algo algo muy bueno. Sí, eh, algo una enseñanza muy muy grande para mí. Ha sido maravilloso. Se va bendecido. Sí, sí. Estoy bendecido por eso Harto. Amén gracias. Alegramos por eso mi hermano Víctor Muchas gracias, Dios le bendiga Y está nuestro hermano que sin duda ha bendecido También por el, por la palabra, por el mensaje Hermano César y por esta oportunidad De poder compartir junto a nuestros hermanos Y gozarnos todos juntos en el Señor Y también estaba tocado por el Señor Le cuesta hablar a los hermanos Pero qué importante, qué bendición Más linda la que podemos llevar Ya no hay, no nos importan los problemas Que tengamos, solamente honrar y alabar el nombre del Señor así es y acá en el templo continúa el desarrollo de lo que es este culto de celebración hermano César donde nosotros nos preparamos para seguir cantando y seguir adorando también el nombre del Señor así que les invito a que sigamos compartiendo Bien. este momento de alabanza Padre oramos en el nombre de Jesús Cada uno de tus hijos Señor Honra tu palabra Obedece tu palabra Y se somete a tu palabra Señor Tú eres el Dios Que multiplica Más aún Señor en tu palabra dices Que tú abrirás Ventanas en los cielos Y derramarás bendición hasta que sobreabunde Tus hijos cumplen Señor Con tu palabra Y Y sé que tú cumplirás con ellos esa promesa que has hecho Padre bendíceles, multiplícales en sobremanera Señor Porque tu bendición Señor también traerá mayor bendición a tu iglesia En el nombre de Jesús les bendecimos hoy para tu gloria Amén y Amén Señor irse contentos Gloria a Dios, la bendición sigue en el templo, si lo es a través de la alabanza del Grupo Renuevo qué manera de empezar el mes de abril, lleno de bendiciones, se nota que vamos a tener bendiciones este año y seguirán cada día más adelante mi hermana Catherine tiene algo especial por ahí, Dios le bendiga de diversos... Así, hermano César, hay un ambiente de, de mucho ánimo acá en el templo Ya al casi terminar este culto de celebración Sin duda eh, ha sido un culto hermoso, un culto lleno de la presencia del Señor también Y nos alegramos por aquello Vamos a seguir conversando nosotros con nuestros hermanos que están acá en el templo Mi hermano Dios le bendiga ¿Cómo ha vivido usted este culto de celebración? una muy bonita oportunidad de estar aquí con mi hermano escuchar la palabra del Señor que nos enfocó y nos enseñó sobre la autoridad que está sobre nosotros y es es bíblico lo que nos lo que nos administró Dios pastor y obedecer lo que él es estar bajo la autoridad de un hombre de Dios ser bendecido y ser guiado en el Espíritu Santo ¿Qué le parece que se prediquen esos temas eh, directos donde se, se enseña realmente lo que la palabra dice y nos guía a nosotros como eh, pertenecientes a una iglesia, una congregación y como cristianos más que todo? Es una oportunidad de crecer, de entender muchas cosas que el pastor nos dice en forma directa, eh, muy sencilla, de la forma de que tenemos que obedecer a la palabra de Dios eh, ser administrado y sé que esto es una palabra eh, profética, a los sueños le enseña día a día cómo poder eh, relacionarlo en su hermano y tener la notividad de Dios sobre. ¿Se va bendecido usted hoy entonces? Sí, gratamente bendecido, eh, muy bendecido, porque fui administrado a mi corazón, a mi vida, sobre temas que prácticamente yo no puedo ver, porque no puedo asistir a la Escuela Dominical, pero aquí soy administrado cada día que pueda venir a la Casa del Señor. Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Gracias a usted, mi hermano. Dios le bendiga mucho. Ahí estaban nuestros hermanos también que están compartiendo junto a nosotros en este día y esperamos que cada uno de nuestros hermanos puedan también ser parte de eh, todo lo que se desarrolla durante la semana, hermano César. Estos cultos especiales a lo mejor no alcanzaron a llegar en esta mañana puedan hacerlo durante la semana y puedan compartir junto a nosotros para que no se pierdan la bendición de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y de esta forma entonces yo eh, me voy despidiendo, hermano César. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder compartir junto a nuestros hermanos y esperamos volver a encontrarnos durante la semana eh, con la bendición de Dios para nuestras vidas. Bendición, hermano César. Dios le bendiga. Son las palabras de mi hermana Caterin Marín desde el templo con los eh, comentarios, con las entrevistas de un culto lleno de la gracia de Dios, lleno de fuego. Yo también ya estamos a punto de despedirnos sin antes agradecer a todos los hermanos que hicieron posible estas transmisiones, empezando por los camarógrafos, sus ayudantes, mi hermana que estuvo en el audio, mi hermano que estuvieron en televisión, mi hermana en, en entrevistas, su hermano César aquí en, en locución, todo un grupo de RCN que hizo posible que usted disfrutara de un culto tan hermoso. ¿Qué le parece si vamos a la presencia del Señor para agradecer todo lo que ha hecho? Acompáñeme usted donde quiera que esté. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia, contentos, alegres, felices, Señor, por todo lo que hizo en esta mañana, tocó los corazones, Señor, restauró corazones, Padre justo, levantó al que estaba caído, fue algo hermoso, gracias, Señor, Dios mío, oro en esta mañana por los enfermos, porque hay mucho pueblo hoy enfermo Señor, oro por Cristian Barrera, por ese accidente que tuvo, bendícele donde quiera que esté, Señor, Gracias Dios mío por esta bendición, nos hace sentir felices por poder llevar estas transmisiones a tantas personas que necesitan de usted y que hoy día han sido renovados, que dios día han sido levantado Gracias Señor, levántenos ahora bendecidos, felices en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén Señor. Gloria a Dios. Y de esta forma estamos dando término a nuestro culto de celebración hoy, primero de abril, una bendición hermosa. Queremos desearle que este día domingo disfrute junto a su familia, lo pase bien, porque nosotros nos vamos felices. Será hasta otra oportunidad. Dios le bendiga mucho. RCN presentó culto de celebración le esperamos en una próxima oportunidad Dios le bendiga